10 con 35 seguimos en Radio Comunitaria, Radio Kermés, Radio del Pueblo. El gobierno provincial busca crear el fideicomiso de productos lácteos Mamu. Vamos a profundizar sobre esto con la ministra de la Producción, Fernanda González. Muy buenos días, Fernanda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy buenos días. Bueno, ¿qué implicancias tendría no la, la creación de este fideicomiso? Mira, el, el fideicomiso, eh, en realidad la, la, la planta Láctea Mamú funciona dentro de, del seret fue un proyecto que nació en el año 2018, cuando en la primera gestión del ingeniero Bernardo era ministra, la ministra Garelo y el ministro Moralejo, que era el ministro uh -huh. de la producción. Entonces, bueno, fue algo que se, se fue diseñando en forma conjunta y se arrancó como una planta piloto y bueno, ya llega un momento que, que una cooperadora no puede administrar ya una estructura que empieza a adquirir una cierta importancia y más si querés eh, escalar, querés llegar aumentar la producción, llegar a toda la provincia. Uh -huh. Entonces, hace más de un año que venimos trabajando en esto, en esta posibilidad, y el gobernador esta semana elevó el proyecto para, para crear este fideicomiso dentro de la estructura de la fiduciaria La Pampa para que puedan para administrar y para pegar ese salto de que te estoy mencionando, de que un producto de, de tan buena calidad y que pueda llegar a toda la provincia y se pueda aumentar la producción. Uh -huh. ¿Hoy cuánto está produciendo, Mamu? mira más o menos, eso por ahí va variando, pero un promedio llega cerca de los 60.000 litros por mes, que, que no es muy alto, entonces, claro. bueno, la idea es decir, y, y generalmente se distribuyen, tienen dos circuitos, en más que nada la zona norte, llega a Santa Rosa, bueno, ellos tienen armado la, en la parte de distribución dos rutas, Y, y bueno, la idea es poder avanzar y que esté en la góndola de todos los pampeanos, que todos puedan acceder eh, a un producto con tan buena calidad como tiene mamón. Claro, ¿y eso implicaría que compra de animales o, o desarrollo no, no, no, de otras nosotros, plantas? No, no, no, porque nosotros la planta se hace con leche que se compra un tambo Ajá. de la zona, lo que se hace es, es, es bien una planta láctea, y eh, como tu, como cualquiera de las otras uh -huh. eh, la idea es poder aumentar la producción cambiar el sistema de, de administración claro. eh, mejorarlo porque uno es como te decía es una cooperadora es la, la que administra es una asociación la figura es una asociación simple de cooperadora el seret entonces bueno uh -huh. ya empieza a perder la función que tiene el ser como originalmente de, de generar información está la otra unidad que es la parte del sector hortícola y Entonces, bueno, tenemos que, que, que no perder el rumbo de también de lo cual es la función del CERED. Claro. De todas maneras, no es que se desprende totalmente del CERED, comparten espacio físico en, en el lugar, en el parque industrial, y también va a ser un lugar donde, como, como se está haciendo también ahora, ahora nos visitan muchas escuelas todas las semanas, el director del CERED, que es Juan Manuel Bello, aparte de ocuparse, tiene muchísimo trabajo porque él está desde sus inicios de la planta y tiene todo el sector hortícola, la planta láctea, también la atención de las escuelas que, que, que van a visitar, también va a seguir siendo un lugar donde también se puede, está a disposición Educar. también para, para la parte educación uh -huh. o de investigación o lo que sea. Uh -huh, perfecto. Ministra, aprovechamos la, la charlita para preguntarle cuáles fueron las discusiones que se dieron en la reunión del Consejo Federal Agropecuario. Eh, mira, el Consejo Federal Agropecuario, que es la verdad que es un espacio importante para participar y estar presente porque bueno, obviamente es federal, así que dentro del temario incluyen a veces temas que nos corresponden como provincia o a veces no, y lo que fue un poco es actualizar de de, de, las, de algunas cuestiones que se ven que se venían eh, a, algunas acciones que se venían desarrollando, como por ejemplo los fondos, los aportes no reintegrables para lo que tiene que ver con el enoturismo, mm para el sector que va, que va dirigido al sector privado, por ejemplo, acá de la provincia de La Pampa se postularon dos, dos bodegas y que están por recibir sus aportes, que son la bodega Quietud y la bodega 100, estilo 152, eh, también nos comentaron, estuvo presente el presidente de la Nación, estuvo un momento cuando se habló de las perspectivas climáticas, de, que hizo una exposición el director del área de recursos naturales del INTA, Eh, estuvo haciendo todo una, un, una explicación de, y fundamentando y cómo, cómo se viene analizando toda esta cuestión del clima para, de lo que va a venir a futuro y cómo se vino dando. Eh, estuvo el presidente un momento también y se habló de la de cómo fue el impulso tambero, también ese aporte que recibieron los tamberos que producen hasta 5.000 litros, hasta 6.000 litros que ahora se va a aumentar, se va a repetir el, el impulso tambero 2 y eh, algo vinculado también al, al, al plan, cómo estaban el plan ganar en algunas provincias, pero en general por ahí fue, fueron ah, también se modificó una, algo de vinculado con la ley 25.080 que acá en la provincia de La Pampa mucho no la, no la ejecutamos, que la que es la, la la ley de promoción de la actividad foresto industrial, uh -huh. que es más importante, que más se ejecuta en las provincias Más forestales, como cuando me refiero a forestales me refiero a, a bosques cultivados. A no, Corriente, la, por ejemplo. Claro, Corriente, Entre Ríos, toda esa zona que, que tiene empresas grandes que, que tienen estos beneficios de la 25080. Uh -huh. Entonces explicaron algunas modificaciones que se van a introducir a esa ley, se va a crear un fondo también para tener aportes no reintegrables y para apuntalar un poco más la, a los pequeños productores y a la industria de maderera Así que bueno, la verdad que, que fue un pantallazo bastante general y, y bueno, justo coincidió también con este lanzamiento, así que ese día a la mañana tampoco pude comunicarme con, con los medios por este tema porque estábamos en, en este evento. Claro. Y por otro lado, ¿cómo cree usted que impacta el anuncio que hizo el Ministro Sergio Massa respecto a eh, que no habrá más retenciones a las exportaciones de economías regionales desde el 1 de septiembre? ¿Cómo le impacta eso a La Pampa? En, en ese listado hay más de 100 productos que obviamente uh -huh. no me acuerdo mucho muchos no tienen nada que ver con nuestra claro, región con como nuestra es regional fecha. pero sí por ejemplo está la cebada cervecera está el sorgo granífero incluyeron al maíz el maní eh, el, el maní entonces bueno eh, eso la verdad que por un lado eh, eh, los, los que están el pequeño productor en sí la mayoría para lo que es la dinámica de, de, de productiva, es su caja de ahorro tener algún tipo de cereal porque lo va veniendo a medida que lo necesita. Pero pero bueno, lo, lo, lo, las empresas más grandes que son las que tienen el acopio, eh obviamente van a poder comercializar sus productos y, y, y va a dinamizar todo lo que te quiten, pagar más impuestos que te retengan, esperemos que se dinamice un poco más. Lo que es la cebada cervecera ha aumentado en estos años también la superficie de cultivo y eso también es un incentivo... Para, para desarrollar ese sector. Uh -huh. Así que, pero en la, en la Pampa, digamos, la mayoría son pequeños productores a los que no les genera sí, lo que es gran impacto. Gran, claro, en este, en este momento, por ejemplo, ahora eh, eh, ya viene la época de, de diría que el sorgo ya se cosechó, uh -huh. si es que se cosecha. Acá el sorgo en La Pampa se usa mucho como forraje, claro. no tanto como graníferos si bien, obviamente, pero no quiero que nadie diga que no sea isobro granífico, por supuesto que lo hay, pero bueno, unos sistemas ganaderos como tenemos nosotros, sistemas mixtos, eh, a veces está asociado el cultivo de, del maíz y del, y del y del sorgo, lo usan mucho para los mismos sistemas, no sale del sistema, mm. sale en carne, en producción claro, de sí. carne. Entonces una provincia como es ganadera como la nuestra eh, eh, es, es importante, por supuesto. Bien, y el dólar grano, eh, ha, ¿ha conversado usted con algunos productores? ¿Qué piensan? De, de, Mira, de esta con, diferenciación. Con, con respecto a eso, eh, la verdad que eh, se habló lo que hizo el secretario Bailo el día de la reunión, fue hablar un poco, comentar estas medidas, y, y bueno, la verdad que no he tenido posibilidades ahora de, de hablar con el productor, el riesgo que uno corre cuando sucede esto, que después se traslade uh. eh, los aumentos a, a la otra, el resto de la cadena, claro. porque obviamente toda la producción es... Que, que maneja una alimentación, ya sea alimento balanceado o algún alimento preparado, que el insumo es el maíz y bueno, probablemente como ha pasado en otras oportunidades también se pueda llegar a trasladar el precio. Veremos a ver, que vamos a ver primero qué sucede cuando cuando se empiece a implementar, eh, a ver qué qué, cómo, qué impacto tiene en el resto de las producciones. Claro, ¿y usted considera que esto este, de alguna manera este, beneficia a las grandes exportadoras pero no tanto a los pequeños productores? y eh, hemos tenido con, con el tema de la sequía tampoco tenemos es un recurso que nosotros que abunda en este momento en la argentina entonces es, es para incentivar también eh, un poco la o sea, está, ustedes como fue anunciado la idea en este momento tenemos una gran necesidad como país de que ingresen dólares entonces eh, es, un, es un recurso que desde el uh -huh. cual se pueden obtener un ingreso de dólares Y, y obviamente que las exportaciones no la hace un productor que tiene 200 hectáreas en la pampa, la hace los acopiadores sí. o los, los grandes exportadores. Pero pero eso se traslada también el precio al, al que quiere vender en este momento también también seguramente se va a trasladar. Muy bien. Pero es un incentivo para que puedan para que puedan hacer las ventas, si no no tampoco sería conveniente Con, con el valor del dólar que tenía. Hay como un, una trampa y estamos medio este, en una emboscada. Es que, bueno, pero eh, la, la, tenemos una realidad como claro. un país, tenemos un contexto que necesitamos el ingreso de dólares, entonces el sector agropecuario y el sector agroindustrial es muy importante en esto, y si no hubiéramos tenido esta contingencia de la sequía, eh, no tanto en nuestra provincia, sino las provincias que, que, que tienen que ver con, con Santa Fe, con el norte de Buenos Aires, Córdoba... Eh, provincia que tienen la mayor capitalizan la mayor producción de, de, de este tipo de cereales eh, bueno eh, ahí es el gran impacto que, que tuvo la sequía si hubiéramos si no hubiéramos tenido esa gran teni sequía si, seguramente no tendríamos los inconvenientes que estamos teniendo ahora ministra le agradecemos estos minutos con radio Germess Muchas gracias Cyntiia vos por por contactarte y con poner siempre por supuesto en la mesa temas que son importantes para los panpeanos hasta luego Chao, hasta luego. Conversamos unos minutos con la ministra de la producción, eh, Fernanda González.